No tendría tantas ganas de verte, pero no he...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 Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El, El enfoque. FGM Riachuelo, compartimos este suelo. G, G, G.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 J, Apaga la tele i prendender la ràdio de tu barriu. 6 y 05 de esto que es al Gran Pueblo Salud, en su, el comienzo de la décima temporada de nuestro programa. Hoy, primero de marzo, comienza formalmente la décima temporada, luego de del verano, de un verano que no nos dio tregua, un verano que siguió de cerca, muy cerca, ...todo la debacle generada por esta tiranía institucional... ...pero también llegamos a poder continuar y seguir de cerca... ...las luchas una vez más de nuestro pueblo organizado. Así comienza el programa de hoy de El Gran Pueblo Salud... ...en su décima temporada en el aire de la FM Riachuelo... ...con toda la información para resistir y luchar a la tiranía institucional... Buenas tardes, Patricia Marrello, aquí Alejandro Lucero te saluda, bienvenida al programa de hoy, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Se de... te caen las mechas. Sí. Buenas tardes de cumpleaños, cumpleaños número 10 de una década de trabajo, es muy conmovedor eso. Sí, y agradecidos de todos los que han pasado por este programa, de los que estuvieron trabajando, de las y de los que estuvieron trabajando Se puede seguir diciendo las y los... Totalmente. Nos a meter presos. No, uh -huh. no, por ahora no. Bien. No sé dentro de, un, de, de unas horas. De quiénes estuvieron trabajando en este programa eh, a lo largo de estos 10 sí. años. Muchas compañeras y muchos compañeros pusieron mucho esfuerzo para que esto llegue a la décima temporada. Y vamos a ver cómo continuamos este año, eh, en esta décima temporada. Eh, con qué compañeros y compañeras vamos a contar, porque están todos nuestras compañeras y compañeras con mucho trabajo con muchos esfuerzos, luchando en cada uno de los frentes para resistir a este momento tan particular, tan complejo, pero seguros seguros de que somos muchos más y que le vamos a dar batalla para que suceda lo que tenga que suceder para que nuestro pueblo no siga sufriendo. Y voy a tomar algo de una encíclica del Papa, que él dijo, sigamos con la razón del corazón. La razón del corazón. Eso es muy cercano a... ¿no cómo es el pensamiento frío, el corazón caliente ¿era? Algo así algo así eh, Saludamos detrás de los cristales a Ludmila y a JR No nos alcanza un operador o un operador, necesitamos dos porque somos muy complejos hacemos mucho lío, aunque no somos haciendo lío, Ludmila asiente, tendría que haber dicho no, por favor, ustedes nunca molestan Es que hay una parte que no sabe yo y ah. nos bombardea pedidos Ah, entonces es Patricia sí, sí. Ah, pues bien, bien Bueno, pero Patricia viene haciendo un trabajo importante en lo que es el Pueblo Salud, como nunca antes, como nunca antes, Patricia, que no terminabas a salir años. al aire sola, ¿te acordás? cierto. <ríe> bueno, eh, vamos a tratar de ir contándole, en la medida que pasan estos primeros minutos, la presentación de nuestro programa, a quienes nos escuchan, por la FM Riachuelo, por la 100.9, perdón. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿De qué va nuestro programa de hoy? Sí, hoy hoy vos bien decías, ¿no? Patria sí, colonia no, ante la tiranía institucional, la rebeldía de nuestro pueblo organizado es el derecho. Bien, y en medio de esta tiranía institucional, eh, urge, urge cuidar, defender, acompañar y empoderar a nuestros pibes y pibas, ¿sí? Así Tuvimos es. una pérdida... Terrible este fin de semana, asesinaron al hijo de una compañera, a Dante, en Villa Tranquila y no vamos a parar hasta que se haga justicia, pero también no vamos a detenernos ni frenar para que esto no vuelva a suceder. Bueno, y además vamos a retomar y vamos a compartir eh, parte del discurso del Papa Francisco a los miembros del Comité Panamericano de Jueces y Juezas. El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos. Y crece, crece y se profundiza también la resistencia del pueblo, sus organizaciones contra la tiranía institucional. Vamos a seguir escuchando voces de protagonistas, Tanto de las actividades de la semana pasada Como las que se hicieron esta semana Y como las que va a suceder hoy Este ruidazo uh -huh. sí Que va a seguir como una de las actividades En paralelo A la presentación En la apertura del Congreso En las sesiones ordinarias del Congreso Del presidente De esta tiranía institucional Miley Así que eh, vamos a estar todos muy atentos Muy preparados Para dar la respuesta que este pueblo Quiero le va a hacer oír, aunque no quieran oírla, así que si Luni o JR nos ponen un bello tema como es su costumbre, comenzaremos en un ratito esto que es el Gran Pueblo Saludos. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la estás cabrón porque nunca aprendiste lo que estás cabrón porque tu vida entera es entera puede ser un chiste pero ni eso porque no tienes ni un gramo de gracia menos onda que el cabello de la que vinieron la menos onda que las drogas que venden en la farmacia que entregarte solo con tu voto en plena democracia se hacen los picantes y tienen menos calles que pantufla tu me con una teta porque dicen que son mufa que para ser relevante pagan twitter y no tienen ni un amigo solo un líder delirante que se cree el elegido ¡Ale, ale, ale, ale, ale, ale. son capullinos de alelí, son tremendos los vices, creen que tienen pedigrí, esto yo ya me aburrí, voy a echarle un fin, y es que se dicen gente de bien y bien que les gustaba, ver como torturaban, robaban nietos, la abuela luchaba, yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava no sabían que se pica si la torta con el micro te la clava, este mensaje para todos los otarios, conservan el cabello y revolucionario dejen de pensar como empresarios, si son proletarios que se creen que son libres, pues llamas se liber otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario. otario. Marceliber Otario Otario Otario Otario Otario Otario Otario Otario Otario Otario Otario que se creuen que són líbre pot S votatari Así comienza, en esta décima temporada, el infaltable Noti Enferme Escaba. Alto al genocidio en Gaza, en toda Palestina. Acción por Palestina. Este domingo 3 de marzo en el Parque Rivadavia a las 15 horas... Y después a las 17 habrá una caravana hacia, hacia Parque Centenario, Avenida Rivadavia y Acoite, hasta Parque Centenario. Además, teatro, música, poesías y fotos. Sumate, trae tus banderas, carteles y símbolos. Dijimos en el Parque Rivadavia, a las 15 horas es la convocatoria y a las 17 se inicia la caravana. Comienzan en marzo cursos gratuitos en telecomunicaciones. Informamos que se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos de formación profesional en telecomunicaciones. Esta iniciativa se llevará a cabo en la sede de la Unión del Personal Jerárquico en Telecomunicaciones, ubicada en la calle Castro Barros 87. Las capacitaciones son instalador de redes internas, instalador de redes externas y fibra óptica, mantenimiento de redes de transmisión, gestión del emprendimiento de negocios y unidades productivas, seguridad en redes y alfabetización digital avanzada. Para comunicarse llamar al 11 49 81 80. ...4.700, repito, 11.49.81, 4.700, actividades totalmente gratuitas. ¿Querés terminar el secundario? Empiezan las inscripciones 2024 en el Bachillerato Popular Darío Santillán. Las clases serán de lunes a viernes de 18 a 21 a 30... ¿En dónde? En la calle Santiago del Estero, 866 Constitución. Llamar para comunicarse y poder inscribirse al 11 23 24 35 11 o comunicarse con el gmail bpdariosantillan arroba gmail punto com. Falta el aire Matemurga En la calle 3 Arroyo 555 Villa Crespo Va a haber una murga el día sábado 9 de marzo a las 20.30 El espectáculo, como casi todos los espectáculos que pasamos acá en el Noti Enfermes Es a la gorra Si llueve pasa al domingo 10 del 3 Acuérdense, Tres arroyo 555 Villa crespo Orquesta Juvenil de Caballito. Ah, estamos trascendiendo las fronteras de la Comuna 4. Abierta la inscripción para esta orquesta del 2024 para participar de la Orquesta Juvenil de Caballito. Escribí a ojc.enlinea gmail.com repito o j c punto en línea gmail.com la actividad es para alumnos de escuelas primarias y secundarias desde los 10 años de edad los instrumentos son violín viola chelo o contrabajo ...según las posibilidades de la orquesta... ...la actividad es totalmente gratuita... ...no se requieren conocimientos musicales previos... ...ni la compra del instrumento... ...los ensayos orquestales se desarrollan los martes... ...de 18 a 20 horas... ...y los sábados de 9 a 14 horas... ...los horarios de clase de instrumentos... ...son en la semana, por la mañana o por la tarde... ...hasta las 15 horas... ...o a combinar en cada caso con el profe... ...mejor... ...para mayor información comunicarse con, nuevamente con el correo ojcenlinea.gmail.com Todas las actividades se realizan en la sede de la Escuela Dieites en Avenida Gaona 1502 Cava Un poco lejos de aquí, pero la actividad bien lo vale Taller de Radioteatro ...sumate a la clase abierta y gratuita... ...el lunes 18 de marzo... ...a las 18 horas... ...de 18 a 19.30... Eh, ...en la calle... ...Julián Álvarez... ...1886... ...de nuestra querida ciudad de Buenos Aires... ...los docentes a cargo son... ...el profesor... ...la profesora Maricel Barone... ...y la licenciada Laura Sordi... ...si querés más información... Eh, llama al 11 44 29 61 74 o al 11 58 10 82 38. Gran rifa solidaria, sorteo el 8 del 3 a las 18 horas en vivo, acá sí, en nuestra querida radio FM Río Achuelo, en vivo. El primer premio es una PC completa con monitor, mouse, teclado, bolsón de verdura, 10 kilos, combo de pre-pizzas, un budín y una remera de FM Río Achuelo. El segundo premio es una canasta de alimentos, un pase de un mes de entrenamiento de boxeo recreativo, un combo de pre y un vino. ayúdanos a sostener nuestro espacio comunitario. Esto lo coordina la FM Río Achuelo, la cooperativa Frail Libertran, la cocina de Suárez, los pibes, eh, boxeo popular y la CAC, nuestra querida CAC de los pibes de La Boca. Fundamental ayudar a los que construyen en cada barrio un... Organización Popular para las vecinas y los vecinos. Sí, sí, hay números que pueden venir a buscar a Ludmila ¡Ah! y JR nos avisan que tienen números para vender. ¿Para vender? Muy bien, podemos hacer algo. En Mail no tiene enfermos. Si alguien nos está escuchando, y llama a nuestro teléfono que es el teléfono de FM Rio eh, señorita lo vamos, locutora, lo vamos a buscarlo, vamos a buscar y lo vamos a pasar en un ratito. Bueno, si nos llaman o nos mandan un mensajito por Facebook al Gran Pueblo Salud o a FM Riachilo, va a llevar los dos numeritos que tienen luz Ludmila aquí en eh, la operación. Bu muy buena idea, muy buena idea. ¿Sí? Pero para eso tiene que estar escuchando el programa. Y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas respecto a lo que estuvimos hablando en el programa. ¿Está bien? Sí, un pequeño examen. Bueno, al regreso de la tanda, quien está interesado... sí Puede llamarnos y le facilitaremos un par de numeritos a cada uno de que llamen. Sí. Un, un numerito para cada uno. Para que nos llamen tienen que marcar el 1528-35-0055 o mandarnos un WhatsApp a ese mismo número, 1528-35-0055. Bien, ya nos están llamando. Hola, hola, hola. Hola. Sí, nos escucha. Sí, sí, sí. Seguimos sintonizando al Gran Pueblo Salud por FM. aquí son las 16.22 y estuvimos trabajando con los compañeros acá de, de la FM Río de la CAC Los Pibes, de nuestro programa El Gran Pueblo Salud. Eh, este discurso que el Papa Francisco envió y remitió, el encuentro de juezas y jueces, eh, que se hizo exactamente eh, este jueves. El miércoles pasado fue. El miércoles pasado, eh, que conformaron, que ya conformaron, pero vienen trabajando sostenidamente en relación a la eh, justicia social, a la distribución, a la equidad, bueno, a todo lo que le importa, nada menos que al asesor tutelar Gustavo Moreno, al juez Gallardo y a una innumerable cantidad de jueces y juezas. Con que Exactamente, con el Comité Panamericano de Derechos Sociales Exacto. y la Doctrina Franciscana en la esto fue la inauguración de una sede y subsede que se hizo aquí en Buenos Aires si, sí, es un comité de jueces y juezas que entienden justamente cuál es la función social que lo voy a decir con este verbo y con esta conjugación que realmente debería cumplir no solo el Poder Judicial sino no todos los hombres y mujeres justas de esta tierra como diría el Papa, no que nos ilumina y nos ilustra acerca de la importancia que tiene eh, la equidad la justicia, la distribución de los bienes comunes no eh, la integración social de los intereses en una comunidad y no en eh, no sé, leyes que quedan guardadas en los escritorios y no se cumplen. Francisco lo dijo sin ambajes, no todos aquellos operadores en la justicia Exactamente Jueces, juezas, fiscales, defensores, abogados, abogadas ¿sí? El Papa dice, no hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia En un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen Pero escuchémoslo en palabras del Papa Si Ludmila nos pasa uno de los, de los cortes que, que hicimos en estos días El gobierno de Javier Milen... en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. si sí, acá escuchamos en palabras del Papa algo que, que es muy importante y que todos los movimientos populares de, de nuestro país y de otros países de nuestro continente y nuestra región Eh, comprenden con, con una comprensión muy profunda Francisco es un líder, como siempre decimos con Luca ¿no? Él dice, Francisco es un líder espiritual Pero no nos tenemos que olvidar que es un líder político también ¿no? Eh, Él no tiene compromisos, como dice el juez Gallardo Con gobiernos, ni redes, ni corporaciones Tampoco es un papa que se haya sometido a los dictados conservadores De algunos grupos reaccionarios de la iglesia Que los hay, y vaya que los hay, ¿no? Eh, este perfil que elige el Papa como pastor de su pueblo, le da libertad intelectual y espiritual, que eso es lo que también reivindica nuestro querido oyente también, ¿no? Rafael Segales. Esa libertad espiritual que le permite al Papa como como cumbre, digamos, de una institución tan añeja de tantos siglos, ¿no? Eh, esa libertad que, que es suficiente para abordar y para comprender en profundidad qué significa esta crisis ecosocial con agudeza y osadía, qué significa esta crisis civilizatoria de la que siempre hablamos acá en El Gran Pueblo Salud. Y otra virtud que quiero destacar de este Papa Francisco es que él unifica al pueblo humilde, unifica a los pequeños, los que vamos de a pie, los que... Aún cuando la tele intien, intente insuflarle ideas este, liberales, terminan dejando de creer en el individualismo y, y empiezan a comprender que el destino es un destino común, no es un destino individual o personal o para un grupo reducido de personas. Pero escuchemos de nuevo las palabras del Papa porque él lo dice, pero recontra mejor que lo que estamos diciendo nosotros. No sé si tenés el otro audio. El dios Mercado, la diosa Ganancia, son falsas deidades, que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes devorando a las generaciones recién nacidas. Bueno, eh, qué lindo te cortaste el pelo. Eh, hoy le, le agrega, eh, no es por el lado de la competencia, el mercado y la ganancia. Sí. claramente luego de, de todo un tiempo en el cual eh, francisco recibió al presidente mi y su comitiva eh, luego de un tiempo en el que gran parte de los de los curas de opción por los pobres eh, y por cierto un montón de actores entre ellos las organizaciones populares ya sea sindicales sociales políticas le vienen reclamando a este gobierno la insensibilidad para, con nuestro pueblo, eh, ya Francisco este miércoles, específicamente en un ámbito con jueces y juezas y todos los funcionarios posibles de la justicia, plantea nuevamente lo que ya había escrito en aquel libro sobre Moloch, en realidad que eh, el juez Gallardo había tomado de aquel libro sobre Moloch, donde Claramente la solución de nuestros pueblos no va con el libre mercado y la competencia feroz tarwiniana, sino que la posibilidad de que nuestros pueblos tengan una vida digna tiene que ver con la regulación, por lo menos la regulación de un Estado que ponga coto a los intereses de los poderosos que avanzan cada vez más en la concentración de la riqueza en perjuicio de nuestro pueblo. Y lo dice con esa paz que transmite Francisco. Tenemos otro audio para escucharlo, ahí vamos. La palabra de Jesús que fundamenta la doctrina social de la Iglesia es siempre un sendero seguro, un sendero luminoso para ayudar en el ejercicio de la magistratura. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, es un consejo que a mí me ayuda, ¿eh? Por favor, cada día frente al espejo, pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros. Bueno, es eh, la doctrina social de la iglesia, eh, el Papa la, la recupera, es la enseñanza de Jesús y es lo que nos obliga a mirarnos todos los días al espejo y ver en ese espejo eh, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, nuestras compañeras, nuestro... Nuestros seres fraternos que no, no, no se agotan en nuestra propia familia, en nuestro pequeño grupo de pertenencia, en nuestros amigos, que bien que nos gusta estar rodeados de las personas que queremos mucho, pero el Papa trasciende esa dimensión más emocional. Y hace de eso un concepto político El concepto de la fraternidad Como la dulzura de los pueblos ¿no? Como lo que tiene que iluminar Ese sendero luminoso Que tiene que iluminar a los magistrados que, Y a cualquier funcionario Que cumpla una función social Una función en el, en el ámbito público Y por qué no también Pensemoslo no En los ámbitos en donde nosotros Hacemos nuestra vida social Los ámbitos comunitarios Los ámbitos barriales nuestros clubes nuestros lugares de trabajo Bueno ahí tiene que estar este concepto que seguramente vamos a retomar porque este último audio me parece que da para para mucho más eh, lo extraño mucho a Luca porque luca le hubiera dado siempre ese color ese matiz que siempre le da cuando no, se trata de no, por favor usted tiene sus colores Nada más que <ríe> tenemos que salir de la gama del gris Vol luca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 100 el Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y, y es, es el, el otro. otro.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 FGM Riachuelo, compartimos este suelo G -G -G. Din bitlamus que conozcas la orga te acerques compartimos este mismo suelo jefe me riachuelo transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo porque la comunicación es importante más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante los barrios no son ciegos organización constante siempre alerta y en punga también lo guante por si pinta ji guarda también tengo la quinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta sí porque esto es necesario yao apaga la tele y prende la radio ji Du, du, apaga la tele i prende la ràdio de tu barri. No se puede evitar Estar tan contento Que se hace invisible Y el ave invento abajo De tu hogar Madea de alegría Apenas huele sangre no se conforma con Alucinar El amor explota, por al lado te mete balas, el amor explota, un amor perro no se controla, el amor explota. 6 y 41 de esta calurosa tarde del verano que ya pisando los primeros días de marzo empieza la retirada esperemos que hoy primero de marzo haya otras retiradas sí y no precisamente de los carnavales uruguayos eh, recordamos a quienes nos está escuchando que si llama antes que termine nuestro programa a las 5 de la tarde al 28 3 555 móvil no 15 2835 00035 se va a llevar alguno de los números de la rifa que está generando toda esta colmena aquí en suárez 421 sí para poder bancar la militancia y todos los proyectos productivos que se hacen aquí tanto como el gimnasio, la riachuelo, la cocina, la Beltrán, que hay un sorteo increíble donde hay premios como computadoras, eh, comida. comida, la de boxeo, clases de, clase de boxeo, sí, y hay algo de la riachuelo también, ¿no? Sí, sí. Así que quien llame en la, antes que termine este programa al 15 2835 0055 se va a llevar un numerito para el próximo sorteo que hace el edificio de Suárez aquí, de los, los pibes en la boca. Bueno, hecho la venta como corresponde, para la felicidad de todas y todos, nos vamos a meter de lleno en un tema que está a continuación de estas palabras de Francisco que escuchábamos antes en, en lo de Copaju, en la, ante los jueces y juezas latinoamericanos, Porque tiene que ver con algo que es muy sensible y genera mucha preocupación para nosotros, pero que está bastante, bastante silenciado. Y esto tiene que ver con lo que significa el canal de Magdalena. No sé si todos los que nos escuchas, escuchan están al tanto de que el canal de Magdalena es el lugar por donde no se está saliendo las riquezas de nuestro país y por donde no están ingresando los productos que se necesitan para la importación eh, estamos en un estuario el río de la plata acá estamos en la desembocadura por eso se llama la boca del riachulo en el río de la plata y de acá salen un montón de riquezas de nuestro país e ingresan los productos que necesitamos para seguir trabajando pero no pasan por un canal propio pasan por un canal que está en Montevideo ¿qué quiere decir esto? que las aguas del río de la plata no son muy profundas Y para que los buques de gran calado, de gran envergadura, los más grandes, puedan ingresar, tienen que ingresar por un canal que se mantiene, tiene un mantenimiento habitual de dragado. Y eso se está haciendo por el lado de Montevideo. O sea que estamos en un país que tiene una inmensa superficie, creo que es uno de los países que tiene más costa sobre los ríos y los mares del mundo. Sin embargo, la salida de nuestros productos de nuestra riqueza se hace por un país extranjero, que es el país de Uruguay. Claramente eso es en conveniencia, es una es conveniente para las potencias extranjeras que históricamente desde los tiempos de la Revolución de Mayo pusieron en Uruguay un país allí para que controlase lo que ingrese y salga de nuestro país. ¿Qué es lo que estamos peleando desde hace mucho tiempo como una parte de nuestra soberanía? nuestros productos, nuestros bienes producidos y lo que ingresa para producir entre y salga por un canal propio uh -huh. con eso no habría ninguna restricción y podríamos controlar y que se paguen los impuestos correspondientes esto sería el canal de Magdalena que sería frente a la costa del río de La Plata, allí donde la provincia de Buenos Aires hace la pancita ¿sí? el, uh -huh. que va desde la desde el, antes de llegar a la bahía de San Boronbón, donde hace eso que es como una boquita ahí, para luego seguir con la panza de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes estuvieron reclamando en sintonía con lo que veníamos hablando antes de Francisco? La Iglesia. ¿sí? La Pastoral social. la pastoral La Pastoral Social alertó sobre las consecuencias negativas que implica la autorización del gobierno actual, el gobierno nacional, para que el puerto de Montevideo realice el dragado eh, deje de ser el puerto de Montevideo por donde salen los barcos y se realice el dragado en Punta India diciendo lo siguiente se pierde una oportunidad histórica de desarrollo de nuestra de nuestra región para que quede más claro vamos a poner al aire un muy breve video de unos minutos y medio casi donde se explica con precisión esto que yo farfullando y a media lengua Intento comentarle a quienes nos escuchan. El gobierno de Javier Milei entregó la soberanía marítima, fluvial y portuaria argentina a Uruguay el tiempo que resignó la entrada de 7.000 millones de dólares para el país. La semana pasada, en el Comité Arbitral del Río de la Plata, el presidente argentino firmó un documento que aprueba la expansión del puerto de Montevideo. Esta decisión a favor del país vecino expone a su vez la renuncia del gobierno nacional a la construcción del canal Magdalena, proyecto que conectaría el litoral marítimo argentino con el mar argentino. Según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, Argentina resigna 7.000 millones de dólares cada año por no construir el canal Magdalena y elegir depender del puerto de Montevideo, en detrimento de sus propios puertos como el de Bahía Blanca o el de La Plata. Es importante conocer que el país no cuenta con una salida soberana desde sus principales vías fluviales hacia sus vías marítimas, ya que toda embarcación que sale desde la vía navegable troncal mal llamada hidrovía hacia el mar argentino debe pasar por el canal de Punta Indio y el puerto de Montevideo. El control de la mal llamada hidrovía y el extenso o mar argentino es un asunto mayor para las grandes potencias mundiales en ese sentido la decisión de mi ley se corresponde con los intereses norteamericanos y occidentales que velan por quedarse con el dominio de esta estratégica parte del océano atlántico ya sea por su riqueza en bienes comunes naturales como por su determinante posición geopolítica luchar por la construcción del canal magdalena es luchar por una argentina soberana la patria no se vende se defiende bueno quizás un poco rapidito pero muy bien explicado cuál es el motivo por el cual la pastoral salió para plantear lo importante y relevante que sería que este canal de Magdalena se lleve a cabo. Sí, sí es una actividad productiva la que fomentaría, la que potenciaría, que además tenemos que tener muy en claro que produce alimentos, trabajo, ¿no? produce, como ellos bien definen que soberanía, me gustó la definición de soberanía de, de la pastoral, ¿no? ellos dicen cuidar lo nuestro, generar empleo en condiciones dignas, fomentar el progreso laboral regional y defender el trabajo argentino, eso es la soberanía eh, es increíble, pero por ejemplo, si nosotros nos imaginamos que necesitamos salir con un barco rumbo a las Malvinas Ese barco debiera pasar, si sale de Buenos Aires, debiera pasar por el puerto de Montevideo. no Digamos, para ir a una parte, digo, las Malvinas, porque precisamente estamos al litigio por ello. Pero un barco que sale de Buenos Aires y quiere ir a Puerto Madryn, También. tiene que pasar por el canal de Montevideo. ¿Sí? O sea que eh, esto cambiaría considerablemente porque eh, un barco lleva mucho más... Mucha, tiene mucha más capacidad que... A ver, la escala es así. Un tren lleva mucha más, casi más de 10 veces la carga que puede llevar un camión. Un barco lleva casi más de 10 veces la carga que puede llevar un tren. Entonces, en, lo, en los tiempos de la complejidad con los combustibles, la contaminación del medio ambiente y demás, eh, la, la circulación por las aguas vuelve a ser una opción mucho más viable que eh, las rutas aéreas y, y las vías las rutas aéreas, las rutas de, de pavimento y eh, concreto y las vías del tren o sea, en esa relación hay que reconfigurar cómo se eh, comunican y cómo se transporta la mercadería pero además, esa mercadería no puede salir de nuestro país para ir a nuestro país es un despropósito es poner el control de nuestras mercaderías, ya sean las que ingresan porque las compramos o las que ingresan porque las vendemos, en manos de, una, de un país extranjero que además convengamos, el puerto Montevideo, históricamente ha sido controlado por los imperios dominantes, ya sea por Inglaterra o por Estados Unidos. Con lo cual volvemos a plantear la importancia y la relevancia que tiene Para nuestro pueblo, volver a tener la posibilidad de tener un puerto de aguas profundas en Punta Indio, por ejemplo, que permitiría la construcción, a partir de la construcción del canal de Magdalena, la salida y entrada de nuestros productos hacia todo el mundo y también hacia nuestra propia patria. ¿Y el Frente de la Soberanía, qué pasó con eso? El Frente de la Soberanía me parece que ya, no, no me hagas hablar, no me hagas hablar. <ríe> me parece que se desentendió un poquitito del tema. Sí, digamos que el Frente de la Soberanía está aprendiendo un curso acelerado de mandarín. <ríe> Tiene otros objetivos que algún día, si nos da el tiempo, charlaremos. Por favor, Ludmig, ponenos un bálsamo musical para esto. a Perú y muchas otras cosas Yo pon negro cabecitas pero con pedigrí francés tú eres homo de jugar santo y a la vez que tenga onda con la madrugada del sábado pasado mataron a Dante Canteros Barrientos, el hijo de nuestra compañera del Fogón, María Barrientos. Lo mataron a la vuelta de las casas nuevas que hizo el municipio en Tranquila. Venía de buscar a su novia y se iban a juntar con todo el piberío en El Quincho, una placita en frente del destacamento de la bonaerense, ahí del la Utoí, en la calle Esteves. Un destacamento que está lleno de, de, de oficiales y cadetes, de lunes a viernes, que se entrenan y caminan el barrio de a dos, de a tres, de a cuatro. Pero el sábado no había nadie, solamente una guardia que no se mueve el destacamento. En esa placita, de tranquila, los chicos y las chicas se juntan los sábados, cuelgan sus parlantes, bailan y escuchan música. Dante tenía 14 años. Lo mató a quemar ropa un tranza de 41, que hacía un mes había salido de estar preso. El adulto provocó al pibe, la novia del adulto, provocó a la novia de Dante, diciéndole cosas, que miraba el novio, intercambiaron palabras, tras lo cual el tranza se fue, amenazando que iba a volver para matarlo. Nadie le creyó demasiado. En muy pocos minutos se detuvo un auto, del cual bajó la novia el tranza y el tranza la novia con una botella que la parte en el asfalto corre a los pibes que estaban reunidos allí los pibes se dispersan y Dante, Dante se quedó parado no creyendo lo que estaba pasando y el tranza le tiró un tiro a la, al, al hombro y otro al medio de la cabeza el hecho ocurrió a lo decimos del destacamento del autóico la referencia policial en Tranquila. Y a pesar de ello no quisieron llevarlo al hospital, porque claro, la guardia tiene que quedarse en el destacamento y no pueden moverse. Fue María, su madre, que consiguió un auto y llevó a su hijo aún con vida al hospital Fiorito. El sábado al mediodía, Dante falleció. Dante jugaba al futsal en el Club de Valle, ahí nomás, a unas cuadras de donde pasó todo esto. ...y además era entrenador de los más chiquitos. El domingo pasado sus amigas, amigos, vecinos y vecinas... ...sus profesores, sus entrenadores del club y del, del programa Envión... ...cortaron la avenida Mitre a la altura de Chacabuca... ...ahí nomás al pie del puente de Pueyrredón pidiendo justicia. Lo hicieron allí porque si lo hacían en Roca y Esteves los canales de televisión les dijeron que no iban a ir tenemos que frenar entre todos a este ejército irregular de ocupación que son los narcos que juegan para que los poderosos nos echen de nuestros barrios matando a nuestras pibas y a nuestros pibes los amigos y amigas, vecinos y vecinas, están desbastados. El velorio se hizo en el Club de Valle el martes por la tarde, y llegó hasta el miércoles al mediodía, donde una caravana de más de 30 vehículos, 5 micros, el camión de los bomberos, recorrió a, y el, los amigos de Dante llevaron a mano hasta la avenida Roca, el féretro con su cuerpo, cantando, tirando petardos bajo la lluvia de aplausos de toda la de toda de toda la comunidad de Isla Tranquila, que ocupaba no un poco más de dos cuadras y media y ante el aplauso de cada una de los vecinos y vecinos que se asomaban al paso de la procesión. De allí fueron todos esos autos hasta el cementerio, eh, flanqueados por una nube de motociclistas que iban cortando el tránsito como si fueran los más experimentados eh, motociclistas de Avellaneda. Allí intentarán descansar los restos de Dante. Intentarán hasta que haya justicia. Justicia por uno de nuestros pibes, uno de los mejores, uno de los más generosos. Como tantos otros que vamos perdiendo en esta batalla que tienen a los poderosos escondidos, guiando a los narcos para contaminar nuestros barrios. Muchos nos dicen que somos soñadores. Muchos nos dicen que somos... Ilusos, no estoy muy seguro que eso sea verdad o no No estamos dispuestos a renunciar a la idea De que no vamos a permitir que nunca más Un pibe o una piba de nuestros barrios Pierda la vida por esta causa Vamos a dar batalla para que esto nunca más suceda Dante, presente aquí y para siempre te mandamos un abrazo a vos en donde estés y para María nuestra compañera un abrazo fortísimo sabiendo ella lo sabe que nunca la vamos a dejar sola y la vamos a acompañar a donde sea necesario que ella su familia sus amigas, amigos y su barrio decidan llevar la lucha por la justicia de Dante. No se hace realidad o oh, pareciera